Ya eh, con ganas acá, de muchas ganas de comentarle la nota que hice en estos días, mostrarles lo, las entrevistas que estuve haciendo y también ganas de arrancar el fin de semana, que aunque estemos en aislamiento, mi cuerpo sigue eh, dándose cuenta cuando es viernes a la noche, cuando no, ya, ya tengo ganas de relajar. Se te nota muy bien, Ramiro, se te <ríe> nota muy bien hoy viernes. No, no, estoy un, poquito, estoy un poquito quemado. Tengo ganas ah. de, de, <risa> verdad de cortar y apagar el monitor. Básicamente está diciendo por qué me están cagando un viernes a la noche. <risa> no, no, no pero se nota que 8 menos 10 ya estaba con el celular listo y cargado y preparado. Y bueno, igual sí. me quedé escuchando muy buenas la, las columnas sobre la represión policial y, y, la, y la cultural recién. Ni eh, si hablar tenemos... de la columna anterior, de la, de la columna de Aucaché. Muy buenas columnas, lado caché siempre. Eh, tenemos algunos problemas con la puntualidad, pero bueno, es algo que vamos a ir resolviendo. Tenemos algunos problemas, punto. Puntualidad. No, pero se, se escucha muy bien, se lo escucha muy bien. de ¿Qué estuviste escribiendo esta semana para Pulso Noticias? Bueno, estuvimos comentando un poco algo que tiene que ver con el contexto del COVID-19 y no tiene que ver a la vez. Algo que se agravó un montón por la situación del virus pero que a la vez tiene una continuidad histórica. Tiene que ver con el Hospital San Martín, como algo algo que sucede en el Hospital San Martín y que pudimos reflejar lo que sucede allí, pero que seguramente sucede por lo menos en los 78 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras del sector higiene del hospital. Aquellas personas que son contratadas de diferentes modos para limpiar no solamente pisos hospitales sino también ustedes entenderán y si no se imaginarán eh, hacer las camas del de de las terapias eh, limpiar toda la la basura que se genera ahí y un montón de cuestiones eh, muy complicadas y que a la vez sufren una precarización laboral impresionante de lo que igual mucho no no se conocía no se hablaba obviamente que La el periodista, o sea, yo tampoco conocía y esto significó la verdad conocer una experiencia eh, muy fuerte y que sucede acá en 1 y 71 pleno, casi pleno centro de la plata podemos decir, por lo menos dentro del casco claro, y uno de los hospitales más importantes de la región también uh -huh. no eh, podemos decir que es un, es un hospital imponente pero que sin embargo no tiene más de, o sea, son menos de 80 trabajadores y trabajadoras de del sector higiene Eh, estuvimos hablando con diferentes personas nos fueron comentando cuál es la situación y qué es lo que agrava la situación con eh, el con el, la cuestión del virus y, eh, y una y un mecanismo que habían generado los trabajadores pero que la dirección del hospital intenta barrerlo no Barga, valga la, la, la redundancia eh, semiológica barrer con la organización de los trabajadores eh, La comunidad hospitalaria, como en todos lados, contiene no solamente a los trabajadores de higiene, sino también al personal de seguridad, a enfermeras y enfermeros y a los profesionales médicos, ¿no? Eh, pero bueno, como decía, los de seguridad son los de, perdón, los de higiene son quienes son el, el último erjón del tarro, ¿no? Nadie nadie los conoce, nadie se preocupa y su situación es bastante complicada desde que empezó el aislamiento preventivo y obligatorio, ¿no? desde el Ministerio de Salud y de las direcciones de los hospitales, se generaron distintos mecanismos para que la, la asistencia sanitaria en el marco de una pandemia sea así más eficaz y sea también obviamente saludable para el propio para esta propia comunidad hospitalaria, ¿no? cuando es un virus tan fácil de contagiar. Así que diferentes mecanismos, diferentes órdenes y direcciones de las autoridades, pero también protocolos oficiales y asambleas propias de los trabajadores de salud. En ese sentido, eh, los trabajadores de, del sector de higiene del Hospital San Martín, organizados en asamblea, con cuerpos de delegados, y también organizados en asambleas multisectoriales con el resto de la comunidad, habían organizado los cortes que son turnos de siete días seguidos trabajando, la mitad del personal, y los siguientes siete días, la otra mitad del personal. Esto ahora vamos a ir de a poquito escuchando las entrevistas, se genera por una cuestión particular, no por la cuestión de que si llega a haber algún infectado, haya otra tengan que aislar a todos esos trabajadores, eh, haya otro grupo para seguir trabajando en el marco de esta, esta cuestión. La nota salió el, antes de ayer, el 27 de mayo, se titula La realidad en el sector de higiene del Hospital San Martín, Y entrevistamos, entre otras personas, eh, al secretario general de SICOP y médico del Hospital San Martín Profesional, eh, Pablo Maciel. También entrevistamos a Lucio Le Lemoal, que es uno de los trabajadores del sector higiene y es un delegado. Y también entrevistamos a Graciela Valenzuela como una dirigente gremial. Ella es delegada del sindicato ATE, además de, de ATE en En el Hospital San Martín también está el Sindicato de Salud Pública, está UPCN, diferentes eh, agrupaciones de, de ATE también. Eh, Graciela Valenzuela, que es enfermera y además delegada de ATE, nos comentaba en esta primera parte de la entrevista qué significa quiénes conforman el comité de crisis, qué significa la nueva decisión de la dirección del hospital de que los trabajadores de higiene no tengan más más estos turnos que habían presentado habían organizado, y, y qué significa que la dirección saque estos cortes. Así que si quieren vamos a escuchar a, a Graciela Valenzuela. mira en el hospital, como a nivel ministerial, hay un comité de crisis. En el comité de crisis lo que se habló hoy eh fue la necesidad de que todos los trabajadores de higiene vuelvan y no estén separados en en dos comisiones, en, en tandas o como como lo quieras decir, en estos cobortes que hay porque eh son el personal del hospital es insuficiente, históricamente es insuficiente hace muchísimo tiempo que falta, no es de ahora y por claro. la pandemia. Son cobortes, son cortes o sesgos que se hacen para que en caso de que hubiera un infectado hubiera que aislar, como pasó, tuvimos 110 helados preventivamente porque era en una zona de alta circulación. Los claro. cargos en en nuestro en salud se dividen en la 10471, que es la ley de profesionales y de 430 de salud. O sea, es como que hay que hacer un apartado. Ajá. Los 10471 ingresaron sin ningún problema y de la 10430 entraron algunos, pero hoy claramente la gente, apart, más allá de la preocupación, está muy cansada porque hace años históricamente trabajan de más. Una persona que debería hacer, por ejemplo, dos servicios o legalmente 500 metros cuadrados o cierto ciertas superficies, hace siempre el triple, el doble y siempre están relegados. Una, una realidad que, que se viene repitiendo, como decías al principio, en... en todos, podemos decir que en todos nos hemos en todos, pero en casi todos seguro que sí, en los hospitales públicos de la provincia, donde eh, siempre se habla de que hay el personal eh, no es suficiente y no es una cuestión de eh, la cuarentena o el COVID ahora, sino que nunca se apostó a tener un personal suficiente en, en el hospital público. Así es, es un, un gran problema de falta de gente que se agrava en la situación de pandemia porque, como bien explicaba esta delegada de arte, Graciela Valenzuela, Eh, los trabajadores de higiene se habían eh, organizado en turnos y durante esta semana la dirección del hospital eh, les obligó a que todos vuelvan a trabajar. Esto es un problema grave, no solamente por la precarización laboral que eso significa, sino también por eh, la complicación con respecto al virus. No solamente porque porque no no, no tendrían francos, ¿se entiende? O sea, eh, la situación es complicada por la cuestión sanitaria, sobre todo, y si les parece... Vamos a escuchar a uno de los trabajadores, a Lucio, que es delegado del turno Vespertino. Los trabajadores de higiene, como comentaba al inicio, no son más de 80, nos comentaba, y se dividen en cuatro turnos, trabajan seis horas cada uno. Eh, y Lucio lemoal es delegado y trabajador del Hospital San Martín de la Higiene del turno Vespertino y vamos a escuchar un poco lo que nos comentaba sobre la realidad de estos trabajadores. Y somos el único servicio que estaría retomando la actividad. Esto no solamente se enmarca dentro de una, básicamente, locura sanitaria, sino que al mismo tiempo se enmarca dentro de una discriminación laboral terrible. ¿Por qué? Porque nos están exponiendo como carne de cañón a que nos pase cualquier cosa. Y al mismo tiempo también exponen al, al resto de la comunidad de la salud pública, a los, a los enfermeros que están ahí. Y además por una cuestión de que si uno de los nuestros se infecta, ya no queda más personal de higiene. Es, una, es un disparate sanitario por todos lados, que no cierra por ningún lado es una locura desde todo el punto de vista que lo pueda ver sanitario también ¿por qué? porque además el estado de precarización es muy grande tenemos compañeros que recogen basura patogénica sin guantes sin barbijo, sin gafas esto es una realidad o sea esto es real lo que estoy diciendo utilizando la tracción a sangre como único método para poder transportar cajas patogénicas muchas de ellas, con posible COVID-19, eh, no te llegan a cubrir, yo que soy muy alto, por ejemplo, no, no me alcanzo a cubrir los puños, eh, las gafas, ¿no? algunas no te terminan de cubrir la totalidad de, de los costados, de sí. la parte ocular de los ojos, este, sí. y nada, este esto no es algo nuevo, esto es algo que lo sabía en la dirección pasada, que nos traía la anterior dirección a la dirección macrista y que lo sabe esta dirección. Y también esta dirección está al tanto de que justamente se necesita personal. Pero esta dirección también hizo acuerdos políticos antes de las elecciones. Uh -huh. Hizo acuerdos políticos y los tiene que respetar, porque así son los acuerdos políticos. Entonces nos encontramos en este estado de situación. Y, bueno, lo que necesitamos urgentemente es que se, se tome personal, porque somos el sector más postergado, más delegado, y la vuelta al, al trabajo es un disparate sanitario por donde se lo mire. Podemos llegar a tener la solidaridad y el apoyo de otros servicios, este pero Higiene se caracteriza por ser un sector eh, de por sí ya... Eh, repulsivo para las direcciones porque siempre representa un problema para todas las direcciones ramiro sí, acá estamos eh, eh, no nos quedamos en silencio un segundo no sé si seguías del otro lado del, del aire Uh -huh. ¿Se pudo escuchar la, la parte de Lucio comentando un poco con bruch, mucho enojo cuál es la situación? Sí, sí esa, ese mismo descuidado por parte de eh, las direcciones de, de, del hospital, eh, esto de, por ejemplo, la ropa de trabajo, la, el, el, lo que necesitan para cuidarse eh, en su trabajo, que suele ser bastante eh, nada ineficiente. Sí, sí, elementos de trabajo ineficientes, denunciaba eso. Eh, ahora vamos a escuchar, eh, en, en un ratito vamos a escuchar un poquito más un poquito más hilando, más fino, la profundidad de cuál es la precarización laboral que sufren los trabajadores de higiene, pero Lucio eh, un poco comentaba también ahí, eh, también hilando más fino, por qué eh, no, no se contrata más gente de higiene. Eh, y, y él hablaba de acuerdos políticos, ¿no? Eh, habría que ahí también pensar un poco cuáles son los acuerdos políticos de las diferentes direcciones de los hospitales que tienen que ver con los gobiernos, ¿no? con los gobiernos nacionales, provinciales y locales, cuáles son esos acuerdos que les permiten llegar a la dirección y que después en algún sentido quizás los atan de manos eh, para contratar eh, en algún sector más o en otro sector menos. En algún momento me comentaba también eh, off the record algunas cuestiones de empresas tercerizadas y empresas privadas que asumen el higiene en algún sector privado del hospital y que también tiene que ver no con en, con acuerdos políticos bueno, ahí habrá que trabajar en una investigación un poco más profunda pero así que no, no es es por un lado la precariedad laboral de siempre, sobre todo por la falta de trabajadores y por otro lado la, los acuerdos políticos que hay eh, imbricados eh, en el medio si quieren escuchamos una partecita más volviendo a Graciela Valenzuela que repito, ella es enfermera del hospital San Martín y es delegada del gremio ATE, pero eh, al ser delegada, estar en las asambleas, ve muy de cerca cuál es la situación de sus compañeros de, de higiene, y vamos a escuchar un poco más cómo describía el trabajo del sector de higiene del Hospital San Martín. Buenísimo. Dale. La gente está disconforme, porque Porque cree conveniente el cuidado de trabajar sí una semana, sí una semana, no o cinco días, sí cinco días, no. Por esta cuestión del contagio, ¿no? Sí, sí. Y que ellos pululan quizá Eh, por los lugares más de riesgo, donde están los desechos, la cuestión eh, sensible es el número. Vos no podés limpiar con 50 personas un lugar que lo tienen que limpiar 200, más o menos. Y se te jubilan, y se te mueren, y, y, y pasan a tareas pasivas que dejan de limpiar porque se destruyen, se, claro. se lesionan a niveles... a ver. Si si hiciéramos un censo de la salud de todos los que hoy tienen tareas pasivas son lesiones de manguito rotadores, lesiones de columna, lesiones por el trabajo crónico y repetitivo. Eh, lamentablemente hay mucha de esa gente que hoy está en higiene que está becada todavía, que ni siquiera es planta permanente del Estado. ¿Por qué son tan resistentes? ¿Por qué están tan cansados? ¿Por qué? Que vos decís, pero eh, que laburen, porque viste que siempre el empleado del Estado es un vago. No, no. Tienen un trabajo terrible donde el riesgo de pincharse, de cortarse, de lastimarse, de hacer un esfuerzo, de de pensar las dimensiones, si lo, claramente cualquiera conoce el Hospital San Martín, pensar lo que es baldear esas galerías, limpiar esas paredes, del techo hasta el piso, con todo el protocolo. O sea, alguien que tiene que hacer quizás 3, 4, 5 habitaciones termina siendo a las 19 porque es el que está y como es un tipo piola que se limpia todo, te limpió el techo, se paró en una silla te limpió, te hizo toda la limpieza y llegó a su casa y no se pudo parar. Eh me ha tocado ver personas de de de 37, 38 años, con mi edad, eh hiperdestruidos, que vos decís, parece la persona de 80, tiene una resonancia de alguien de 80 años porque porque tiene ese desgaste laboral prematuro por estar haciendo de más. Porque hoy si vos te pones en proporciones y nosotros el año pasado con una persona que está dentro de, del hospital digamos un funcionario hicimos la cuenta y nos faltaban 70 personas más es eh, preocupante no en este en este contexto además de que cada vez que uno prende la tele algún funcionario está diciendo que están haciendo todo por por eh, mejorar el sistema de salud porque están apostando toda la salud de los argentinos les argentines, nada después uno ve la, la realidad dentro de los hospitales y bueno dónde están haciendo los esfuerzos que no no se ven Sí, eh, yo bueno pido disculpas que por ahí las entrevistas van van al palo van muy rápidas, las edité un poco medio así están un poco desprolijas y tiran eh, declaraciones muy fuertes pero que al estar tan pegadas a veces por ahí se pasan. Por eso invito a leer la nota que, que, que salió antes de ayer, que se titula eh, La realidad en el sector de higiene del Hospital San Martín. Quizás las declaraciones escritas se pueden leer con un poco más de, de tranquilidad y acá, bueno, escucharlas escucharlas radialmente son muy fuertes, ¿no? decían que se necesitan 70 personas más para hacer bien el trabajo. Comentaba un poco de, de, de las tareas pasivas que se tienen que tomar, un poco toda una Una generación de trabajadores y trabajadoras con una precariedad de que a los 40 años no su cuerpo estaba muy complicado por cómo por cómo lo está llevando adelante la dirección las distintas direcciones del hospital san martín se sí, eh, decía como desgaste prematuro está claro eh, lo que la mayoría tan después de trabajar en, en estas condiciones terminan con muchísimos problemas de salud claro que a veces él también comentaba en, en la entrevista a veces lo hacen de buena onda los trabajadores o de solidaridad pero que en el fondo siempre se inscribe ¿no? en, en, en la precarización laboral y en siempre son siempre es la misma la misma gente no la que sigue, la que sufre este tipo de cuestiones finalmente les comento que el, el jueves es decir ayer hubo una asamblea multisectorial que se suelen hacer en el hospital san martín donde participan tanto los profesionales, médicos y médicas como los trabajadores, que son los del sector de higiene enfermeras y seguridad y ahí comentan un poco, bueno, comentaron esta situación porque la dirección del hospital algunos días antes eh, había decidido que los trabajos de guardias iban a seguir para los médicos y para las enfermeras pero es que se debía cortar para los trabajadores de higiene, como veníamos comentando eh, en esta asamblea Se, se comentó un poco la, la, la injusticia que esto significa, la problemática que esto significa, que había que, que insistir a las autoridades que haya más nombramientos, eh, sin embargo, aún no se sabe lo que va a suceder. Eh, el sector de higiene organizado en esta asamblea tiene la idea también de, de, de, de negociar algunos días, de trabajar 6 eh, sí y cuatro no, algo así, pero siempre y cuando pueda haber nuevos compañeros y compañeras de higiene, este, inscriptos, nombrados, eh, para que se pueda cubrir bien el trabajo y que no tenga que estar todos a la vez, porque llega a haber una situación de contagio y sería caótico. Eh, hasta ahora todo esto fue un poco lo que estaba, lo que salió en la nota eh, de pulso del día de antes de ayer. Ayer hubo una asamblea y Le pedimos a Lucio Lemoal, este trabajador de, del sector de higiene, eh, delegado de base de, del nosocomio, para que nos actualice un poco para la columna de radio de hoy, eh, cuál es la situación hoy después de esta asamblea. Si les parece, vamos con este audio final. Dale, buenísimo. En el día de ayer se realizó la reunión de la dirección ejecutiva y gremios. También me acostó con la presencia del total de la dirección y la conducción gremial del hospital representado por ATE, Sindicato de Salud Pública... UPCN y la CICOP. Los representantes gremiales plantearon en dicha eh, reunión las demandas de los trabajadores, que se mantenga el trabajo a través de las guardias y con cortes y el ingreso inmediato eh, de personal como prioridad para el sector. Este, además, eh, se logró la continuidad de, de las guardias y eh, la dirección se comprometió que en un plazo de 10 días iba a tener novedades eh, en cuanto al ingreso de personal. Los gremios coincidieron en que si al cabo de 10 días no habría una respuesta favorable en este sentido, se podrían arbitrar otras medidas como puede ser una conferencia de prensa llamando a los medios e informando a la comunidad Eh, la crisis sanitaria en el servicio de higiene que está aconteciendo al Hospital San Martín en estos momentos. Ese era el eh, audio más fresco. Claro, más de... se, se nota que ya de, no es parte de la entrevista que le, que le hice los días anteriores, sino que ya Lemuel me, me estaba mandando un audio comentando cuál es la situación ahora. Ramiro, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información que nos trajiste hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, súmense ahí a, a Pulso. Eh, vamos, a, vamos a estar cumpliendo dos años dentro de poquitos días. Así que vamos a, como no podemos hacer evento público, vamos a estar haciendo entrevistas en vivo, eh, tanto el 5, el 6 y el 7 de junio. Entrevistas virtuales, mejor dicho. Con ¿Por qué vía? En vivo. ¿Cómo? ¿Por qué vía? Algunas por Facebook y otras por Instagram. Ahí en las redes de a poquito ya van a ver que vamos a ir molestándolos bastante seguido para comentarles en qué red y qué días. Buenísimo.